luminarias como Errol Flynn Michelle Simón Edward una ciudad mejor realización nacional no quiere esto no quiere que la paz Abrime el micrófono por Dios. No ah, sería que amenazaron sella. a un árbitro y se tuvo que suspender un partido, loco. Abrime el micrófono. Si no te agarro acá, ¿Eh? te agarro en el baño. No, en el baño no queda feo. Bueno. Billy, ¿te cortaste el pelo? ¿Te peinaste? Sí. Pero no lo suficiente como para parecer un neonazi, por ejemplo. ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como los neonazis? ¿De dónde son los neonazis? Y de cualquier sí. lado. No, bueno, pero. ¿De Alemania? De Alemania, claro. Que una de las organizaciones neonazis de allá, que tienen una revista, la ¿eh? revista neonazi, donde exponen su ideología y bla bla bla. Ahí tratan de atrapar jóvenes. El neonazi hoy. El neonazi hoy, no. La revista se llama Objective. Ah. Objetivo. Bueno. Una revista neonazi, típica. Y aparece, la, la tapa es como un, un judío que está en la mira de una. Claro, es, es probable Pero bueno Carabina ¿Qué hacen? Casigo no? es carabino, no Oye, No, no, claro, no Pero, ¿qué, ¿qué hacen los neonazis? Porque cada vez los jóvenes le dan menos pelota a ¿no? los Porque no está copado, no es cool Y no ganas mina siendo neonazi no, sí, Eso es, pasa no. en Alemania Entonces, ¿qué hicieron este grupo neonazi para atrapar jóvenes? Los nazis fueron los que inventaron la muñeca inflable por eso Claro, es cierto Bueno, dale ¿Qué hicieron los neonazis? Empezaron a usar modelos en ropa interior y, y en pelotas también. La contratapa. A la juventud, a la juventud alemana nazi que quieren purificar la raza, pero... Vestida eh, solo con esvásticas Claro, entonces agarraron y hicieron una publicidad, ¿no? Una publicidad que dice, German is hot. Alemania es, es, está caliente, es caliente, es sexy. Sexy. Muy latino suena eso. Bueno, pero no lo es. Entonces pusieron una chica La palabra ahí, caliente sí es latín Muy desvestidita Una rubiecita de ojos celestes Muy linda, muy, muy linda Y la pusieron ahí con el eslogan German is hot Pero eh, No, se ve que no lo hicieron muy bien Porque resulta que esta chica es checoslovaca ¡Ah! Se dieron cuenta Después gente, se dio cuenta que esta chica es checoslovaca La revista gente Que eh, los checoslovacos son de Europa, Otra extracción. Claro, son de Europa del Este que eh, para los neonazis, para Alemania no existe, eh, como tampoco existe para la comunidad europea, ¿no? Son la, la basura ahí de, de Europa y sí, lamentablemente ¿Eu Europa tiene basura. Eh, Europa tiene basura, Eurotrash, nunca viste. Mm. Bueno, entonces forman parte de la, la Europa basura y se dieron cuenta con que esta, que esta chica era checoslovaca. Y encima, no solo eso, era judía. No, eh. no. Pero eh, en realidad se robaron las fotos de un sitio con chicas semidesnudas desnudas. Entonces la gente del sitio, obviamente, les hizo un juicio. Sí, esta Así es que mi chica desnuda, es qué? mía. Así que bueno, eh, nuestro consejo de acá es que si quieren, es que cada plantearse. vez el neonazismo cada vez más idiota. Ah, <risa> si quieren plantearse como raza aria, como raza superior, como más inteligente, más apto físico y demás. Eh, tienen que demostrarlo por lo menos en las boludeces como esta Pero en la inteligencia y además, En los más mínimos detalles Claro, y además Todo el mundo sabe que los mejores abogados son judíos Así que le van a hacer un agujero terrible Y van a tener que terminar pagando un montón de plata no, los mejores judíos son abogados Que no es lo mismo con, Contribuyendo a la otra causa A la causa contraria a la de ellos Dije una no, pavada no. pero, resi pero muy... no resiste análisis No resiste análisis sometido a diversos análisis en diversas universidades y laboratorios y sin embargo no resistió ninguno muy triste el neonazismo está en decadencia se viene cada vez más a pique yo no sé en qué va a terminar esto qué barbaridad en una guerra mundial qué barbaridad, papá. Qué barbaridad el estado de dios, dios no quiere que termine así no en se guerra, puede vivir en paz así no se puede vivir en paz no así que vamos a escuchar música de un inglés si viene mati ahí volvió mati Battle a tener un boy Ah, el niño mal dibujado, el niño qué mal belleza. Dibujado, que está por sacar un nuevo disco que ya tiene un video nuevo de este tema, que se llama Born in the UK, que se llama igual que un tema de Blue Springfield, pero con UK, que es United Kingdom, que es el Reino Unido, en, en lugar vez de, de, de USA. USA, que es United States of America, que es Estados Unidos de América. Bandit Drone Boy haciendo Born in the UK, lo nuevo. Born in the UK. Todos con la mano del corazón. favor 418204 el teléfono con la dirección de correo electrónico y eh, .com ar claro la, la página web la página web donde pueden ir viendo chequeando las cosas que periódicamente se ponen ahí a debate en el en blog es que, el y blog, un blog es participar un, de los foros donde un no, lugar no, no, no, donde uno por ahí quiere decir algo y otro le responde como una conversación a que se sumo, sostiene puede dejar un comentario a, a lo largo de un periodo de tiempo dado hasta que llegue un nuevo posteo pero te lo censuramos o, o, o, o que sí, se yo si se caiga internet y, y, y claro todo. al caer es como internet dijeron hoy sí El tipo de organización de Jockey No sé. ¿Organización qué? Al-Qaeda es como Internet. por el tipo ¿Puedo de... buscar porno ah, en ah, Al-Qaeda, John? Yo, yo quiero buscar porno en Al-Qaeda. Y, seguramente, si hay hombres, no, mujeres y niños. ¿Porno, hay porno hay pornografía. al Bueno, no, no, como les decía, neonazia, no. este es un programa especial. bueno por ejemplo, en el Jockey y... Blog de hoy se puede meter bueno. a ver eh, qué hace la gente de Star Trek claro hay un video un video de Star ah, Trek sí muy divertido que le hizo parodias no es que voy a un rato libre ratos ¿eh? libres sabían que una eso? anciana trató de robar un banco con una pistola de plástico con agua la pistola era de plástico bueno pero tiraba agua no nada, nada. ni siquiera una réplica una de plástico De las que valen dos pesos Do, antes, eh, antes predevaluación evaluación valiendo en peores. todo Están en Entonces, el orden de los cinco incluso estaba o seis derretida pesos. todo por dos pesos incluso en el sistema todo por dos pesos a ocho pesos puede estar ahora ¿Todo por un peso porque hay? se fue toda la mierda todo por seis el país se fue, se fue una señora de 79 años fue detenida por haber intentado robar un banco en chicago qué mal para la señora no se hacen esas cosas con señora. una pistola de plástico viste no está todo bien en ese país Ajá, bien bien billy que le dice señora y no vieja eso vos paró y como le diría no yo le digo a una señora se ganó mi respeto por robarse un banco con una pistola Pero no se lo robó lo descubrieron inmediatamente entonces una vieja boluda una señora boluda eh, bueno. señora, claro, señora eh, un poco de respeto señora, y señora no vieja vieja, no vieja no haga eso señor. No, señor hay que tenerle respeto ellos quieren que le llamen ancianos Ay, esto. porque son ancestros. ancianos Exacto. Yo no conozco anciano, ancianos. Ancianos. Un viejo que le guste que le digan anciano. como que no? ¿Quién? ¿A le gusta que le digas viejo? No, pero pregúntale. ¿Vos querés que te diga anciana? Yo no hablo no. con esa gente. No, prefiero... Bastante que acá tenemos uno ¿Qué? de esos guardaderos sí. de viejos que me, que me digan don. Frente no oh, me dejan sí. estacionar el auto porque hay un. ¿Qué? Por las dudas si se muere uno lo tiene que llevar rápido. prefiero que me digan don. Oiga don jorge don no, claro qué lindo don. ser un don no y darle un montón de capacidades a alguien especial o tener tierra a eso no lo entendí no, tampoco ver, según ¿no? un agente del fbi de claro una cosa así es, sí es. Mal, eh, mal melvena cook Ajá, sí. fue el martes a una agencia del bank of america en chicago vistiendo un impermeable negro y una visera con la inscripción princes princesa una vieja loca <risa> claro ahora le dice vieja voz no se la pueden tomar en serio ya en la sucursal bancaria la anciana dijo al cajero que se acercara porque no podía hablar muy alto ah, al alca cajero una sucursal de Alcaeda. está el alcajero es una claro o un caramelo eso porque le dijo no puedo hablar muy alto porque acabo de salir del dentista Fue entonces ah, cuando murmuró, porque soy barito, acer acercándose a la ventanilla con agujeritos, ¿Qué le dijo, dame 30 mil dólares. Me lo hace sonar como la viejita de la llamada. Y acá me aclaran, cerca de 24 mil euros. La noticia la baja, o se un lugar <risa> europeo. En no estaba. 2.800.000. Oh, no, más. Oh, y todo sí, esto verdad, son como... trillones de pesetas. Este particular claro. pedido uh -huh. de los mil dólares lo hizo mostrando un revólver que asomaba de una bolsa de plástico en el barrio. ¿Está entendido? Sí. Y se acercó así. Sacó ahí. Y sacó la, la pistolita en la punta y le dijo, dame o plástico, plástico le dijeron en el súper y ella dijo, plástico. Exacto. Y en el súper donde compró el arma de juguete. Claro, ¿eh? a dos claro. Pesos, a do, no, más, dos dólares. Es decir, como... Uno no como sé, 40, dos euros. También. Todo esto se veía venir. Claro. En el barrio ya sospechaban, notaban movimientos extraños, ¿no es cierto? Mati, claro que sí. Ellos venían con muchos paquetes, tres o cuatro paquetes en una mano, tres o cuatro en otra. Oh, Subía, yo creo que los dejaría en su casa. Se volvía a ir, volvía a traer más paquetes. ¿Qué tendrían esos paquetes? El droga, seguramente. ¿Qué cosa? Eh? Señor, señor... Todos los criminales están involucrados con la droga de una ¿Qué? forma u otra. Y sí, si sí, con eso que había preso en la Plaza Montenegro eran artesanos disfrazados de vendedores de droga o eran artesanos drogones. Mm. ¿Cuál es el disfraz de este vendedor de drogas? De artesano Ah, qué prejuicio Y si sí, no, era un fue un hecho El soy cajero una, Soy un agricultor bueno. Y se, se pone el stand ahí Vendo lo que cultivo en mi huerta ¿Cuál hay, loco? Mató, loco, vení, ¿Vení a buscarme. Se me está incendiando el campo de soja <risa> Me confunde El cajero Se dio cuenta qué las hojas? El cajero se dio cuenta de que se trataba de una pistola de juguete. Qué astuto, por algo le pagan, Era el empleado del mes justo, ahora ya lo ascendieron, <risa> el, el gerente del año. Y activó la señal de alarma. Es un cagón, es un cagón, es un... Cagón, es es un, un, un... un... Es de juguete, ya ah. vemos a la policía de verdad. Se merece el premio sí. al imbécil, se sí. A ah, mala gente. tiene una <risa> vieja de 70 años, le dice con pero una señora. De <risa> claro, señora, deje, ah. joder, vaya a su casa, no rompa las bolas. Se la, la manoteas, yo le doy un dólar de lástima. No, Andando para caramelo. No, o o con o reacciono con violencia con bueno, violencia bien. y digo que fue en defensa propia porque me asustaron ¡pum! le empiezo a cachetar a, a la señora <risa> fue en defensa propia y te el héroe y claro, claro. Sí, sí. vino con una pistola y la cagué a trompadas y Yo, y soy se el era macho. El después me voy a violar pendeja por seguir demostrando mi heterosexualidad y mi machismo <risa> ahí está lo dije Yo lo superé para todos vamos bien por Billy el cajero se dio cuenta de que se <risa> trataba de <risa> juguete verdad. dije y activó la alarma sí. Silenciosa, que es el una pedo. alarma de luz llamando a Batman. Una un cosa pedo? Una, el, ¿El típico... No, ¿Pero el pedo silencioso? Huele, pero se huele, se Va bebe. por auriculares un comentario que cada cajero tiene digo, una horrible. canaleta que de, vincula su de dijo, vi, dijo vincula dijo vincula, sí. vincula. que mejor palabra que decir que vincula para Lisandro hablar de una vincula, conexión entre ¿no? un culo martín Lisandro y un dijo vincula hombre de seguridad Lisandro dijo cuando vincula. la cabina de, de seguridad se llena de dolor a bosta sí. ¡Ah! algo está no, pasando bosta es la de los animales como las patas son la de la mesa y las piernas son de los hombres ¿Será ahora mismo? Son los de los hombres. La, la, la, la, la, el tema de hoy está planteado. Amén. La anciana que se había ido de, de, del banco, a pie. Se iba a ir ah, a se así. fue. ¿Y no, había jefe? ido. ¿No? <ríe> y sin el bot, claro, dijo Eva. ¿no? no, señora. Tema... Hermano, hermano, hermano! No, señora, váyase. El siguiente. Sí, pues, bueno. Y le y TGI le traigo. <ríe> TGI? Voy acá al banco de al lado, le dijo la señora. Acá me tratan mal se fue sin el botín pero lo, lo, inmediatamente llegó a la policía y, que, y no ofreció ninguna resistencia no, qué resistencia y no, porque la plancha lo lo dijo más rápido el hijo de puta y la puta que lo remil pari bueno, es una, son partículas de segundo no, no, no fueron partículas de no se, ofreció, resistencia, no tiene presencia física de ese tipo es relativo De, de, de relativo a leyes ya establecidas, ¿no? Entramos en Y fue la de detenida en conocido. una tienda vecina. Parece que había una tienda vecina, <ríe> fue a pedirle, dame 30 mil dólares no. en hebilla para el pelo. No, fue A lo mejor pedía menos ya. dijo, dame 100 dólares. No, sea. sé. Seguramente en fue pedir 30 mil dólares en comida para los gatos. Yo me imagino una señora viviendo en una casona vieja, no, en una casona vieja, no. Abajo de un puente, rodeada de gatos. Ah. Necesitaba la plata para eso. El operativo fue impresionante, inmediatamente ya. allanaron la casa de la anciana y encontraron de todo. Bolsos de piel de cocodrilo y hasta un abrigo de visón, que sus vecinas, por cierto, nunca le dieron puesto. Yo la he visto arregladita, pero no la he visto escandalosa. ¿O abrigo de visón? No, uy, no, no, no, no. Iba la chica muy sencilla con una busita, una paldita. Está bien. Debió no, ser se tiraba, no se tiraba toda la guita encima la señora iba humilde con el tapado sin nada abajo bueno no es cuestión de ostentar lo que uno roba claro uno o te descubre si haces eso uno no lo ve a los presidentes de los clubes yendo así con, con grandes tapados no. No, no no no no hay que ostentarlo no. la mujer fue liberada tras pagar una fianza de 4.500 dólares hija tenía 4.500 dólares y creía también eso es eh. ambiciosa Oye, a lo mejor tuve que vender todos esos perfumes pero que tenía guardado si tenés 4.500 dólares te pedir 30.000 es... no tiene sentido invertir mm, pero fue entregada a su hija capaz que la fianza la pagó la hija la cagó la hija pobre hija una vez más sí. pero te la devuelven la plata a la fianza cuando la presa sí <risa> ah, es bueno, la hija dice ah, sí, me metan la presa de la fianza no bueno no pero no es que vos pagás para salir vos pagás para estar en libertad hasta que se claro, quede el juicio si es ¿Eh? sí. como un hotel al si revés si la vieja escapa pagar porque no te hospeden claro si la vieja escapa perdiste la fianza y esta vieja es medio loca sí. Que... yo no, no, no, no lo hubiera puesto le digo bueno mamá quédate un par de meses claro, sí. extendiendo este dato podemos decir que si se reconoce culpable la anciana puede enfrentarse a una pena De, de hasta 20 años no, 20. hay que hacerle oferta a los viejos así señora, una pista 20 años, seten... mandalo, 99 años mandalo geriátrico y listo, ¿Qué va a hacer una señora así en la cárcel va eh, a ah. tener su segunda oportunidad, lo mismo que en su casa a lo mejor recibirse de algo, viste, la gente va y estudia sí, quemar pero... colchones si no, no va y quema colchones, ya tiene más de 70 años, no puede estudiar más ya el cerebro se le deterioró Y en el momento que decidió robar un banco de esta manera. Claro, si le hubiese salido bien estamos todos la cena, claro. bravo, sí. bravo. en la Claro. Bravo, bravo. Pero uno, le salió mal. Son todos unos uno medio, uno mediocres. Exitistas. De, de eso, de, los, de la peor calaña. Era un plan. Este fue el fin. Ah, <risa> este fue el <al> fin. <risa> bueno, vamos al especial de esta semana. Vamos a hacer tributo argentino de vuelta oh, otra, ¿sí? vez, otra oh, vez argentino, oh, B8, pero a vez otra B8. no soy el mismo <risa> pero B a otra B8. banda punk a los Ramones uh. a The raymonds los Raymonds, que ya quedan poquitos así que como, el como se llama hoy los Ramones mañana, se el, mañana el mundo que es una especie de grito de guerra así, ah, vamos a dominar el mundo como Jerónimo y vamos a escuchar a Hanks haciendo We Want The Airwaves y después frenéticos haciendo ¿Quién? My Brain Is Hanging Outside ¿Quién Bochatón debería tener un canal de dibujitos que se llame Bochatón. Yolki Palki. lindas ideas para un mañana mejor. I watch the anti-virus My really brought on you Thinking on the 5% One more thing I've filed is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 Si encontras una caja en la vereda, no, no, no, no, no la toques, se puede explotar y lo quiero ganar, yo al ti un mundo de canción, yo lleva alguien mundo de canción, yo given un mundo de canción, yo grito alguien mundo de canción, yo lleva alguien mundo de canción, yo llevo alguien mundo de canción. Deportes Enczolki, palki Bambasta Deportes Enczolki, palki Bambasta Deportes Enczolki, palki Bambasta Deportes ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hoy es el programa de Billy. Y hoy el, la, la sección deportiva que tanto caracteriza esta emisión. Mucha gente me anduvo preguntando. Me dijeron, che, Jorlano, ¿qué te pareció el resultado de las elecciones de central? Ya Carlitos Delfrade habrá hablado lo suyo, mañana Gergo hará lo propio y así, así. Gergo y Delfrade son miembros de esta radio, a los cuales le mandamos un saludo. Bueno, de esta, de esta forma divertida Un poco anárquica hoy Porque hay caos Hay caos y yo soy eh, Ahí nos atacan marcianos, vayan a ver Y se murió Phil Collins. Empieza el micro deportivo De Jorki Parky Que hemos dado en llamar Van Basten Y empezamos con todas las ganas Señores, así que a mover las cachas Comienza la emoción Desde ahora Y hasta las 9 de la noche, el mejor equipo de profesionales en el mejor programa deportivo. Hablaríamos con el resto de la producción, pero tenemos unos problemitas de, de, de sueño. El señor Álvaro duerme, el señor Jesús María Torres hace lo propio. Por eso, sin dudar y con prestancia, nos dirigimos hacia los primeros datos que nos han llegado en esta farsa que, hemos, que llamamos Bambasten. Y hay, no, todavía no, que tomar las cosas con calma ahora que estoy solo. Y ahora están llegando actualizaciones vía vía de aguerrotipo. Ahí llega una. Vamos, vamos moviendo la producción ahí. Hockey en en Clash Alemania El seleccionado argentino masculino de Hockey Derrotó el de Pakistán por 1 a 0 En un partido correspondiente a la cuarta fecha del Mundial Que se desarrolla en en Clash Alemania ¡Gimnasio La Nueva Flora! Vení, te hacemos cagar corriendo Hasta que renueves toda la flora intestinal Vení a Gimnasio a La Nueva Flora Una fauna de narcos reaccionarios Te está esperando Y bueno Se dio lo que esperaba El resultado fue el propio a la altura de las capacidades de estos muchachos Que si bien hacen lo posible por el deporte No logran eh, hacer lo mismo que hicieron las leonas antes Así que eh, fuerza muchachos, mañana tienen una Un partido importantísimo, se van a enfrentar a otra selección propia de otro país y seguramente el ganador terminará mejor clasificado en el Mundial. Así que aguante Argentina, aguante los muchachos, ojalá que, que vaya mucha gente a recibirlos al aeropuerto, que la gente no sea hipócrita y que apoye al hockey masculino. Tenis, Fader, eh, y otra página más cartón, Pero la puta que no, lo parió, que, lo, que 6, sale 6, todo 1, mal hoy 4 6, 7, 5 y 6 1, por tercera cría se proclamó campeón del abierto de Estados Unidos. Pero no, no, no. Ron. Ah, ahora sí, vos. Bueno una publicidad, mandame, no me mandaste una publicidad, ahí está Este miércoles pedí en tu kiosco, amigo, la construcción de las pirámides Todo sobre la expedición dices? de Napoleón y la no, reestructura de la No, me así no, no, si no hago radio más No lo olvides, este todo. miércoles en tu kiosco, pedo lo gratis junto con la prueba Yo no dormido. vengo más, yo lo voté del fraude, digo del fraude Bueno, estábamos eh, hablando que, que fue toda una picardía lo que pasó este fin de semana Y fue a la altura de mi fin de semana porque yo también me sentí mal y, y no recuerdo más de qué era la noticia anterior así que voy a pedir por favor que, que, que manden otra otra noticia, de esta, ahí está, gracias fútbol de afa el central compró 12 millones de dólares central perdió trepidosamente 3 a 1 a favor del equipo del cabezón Rullet y recuperó el gol, pero igual empató en dos tantos de Arsenal Relojería, roticería, el pollo a tiempo, gran variedad de platos y hortalizas Te preparamos el pedido mientras te quedas esperándolo en el hall de entrada En tu coche o en tu casa si llamaste por teléfono Justamente envíos a domicilio al 435 Muy 49 84 y pollo a tiempo, tus mejores vacaciones yeah, Bueno, vamos a hacer un poco eh, del análisis crítico que tanto le gusta a la gente Vamos a ver unas imágenes de cuántos toques hizo central y hizo un gol os contamos Ay, no. bueno, la cuestión es que, que Central eh, no está bien, Central no anda bien y me cansé de decirlo yo hace dos años que lo vengo diciendo justo cuando Central no andaba bien, hace cuatro campeonatos atrás, donde se hablaba de, de un exitismo que no era tal y donde los jugadores Siempre decían más o menos lo mismo, eso de que había que juntar experiencia, que había que justificar tantas cosas, y bueno, y las cosas siguen pasando y yo no tengo mucha más capacidad de análisis, o sea, otra de estas cosas que hoy no resisten análisis. Eso es todo el comentario que tengo para hacer. Jeje, jeje, jeje. Jeje. Entra, entra, no te mato, y, te y después mato viene mañana. música para gordos, recuerdo. El de y presidente de gimnasia, un tal Muñoz, que fue lo que determinó la suspensión del encuentro ante de Boca, que ganaba 1-0 el equipo de la Plata Gimnasia. Ya no tache, escrache, fibrones Power Castells en sus tradicionales paquetes por 6 y por 12. Porque escribir es resistir, es perdurar y transcurrir, es honrar la vida, dones sus órganos respiratorios. ¿Hasta cuándo nos preguntamos, yo y todos los que estamos acá, seguiremos siendo víctimas del fútbol mafia? El fútbol mafia es lo que aleja a la gente de las canchas. Y el fútbol se hace con gente, porque los jugadores, aunque no lo parezca, a veces son muy gente. Y está bien que así sea. de la Fórmula 1 terminará el 22 de octubre en el Gran Premio de Brasil. Será campeón del mundo o no? Michael Schumacher anunció ayer que se retira al final de la temporada. Frank. Si buscan un personaje o una caracterización, quizá yo pueda hacer... No, me gusta ¡Oh! la producción ¡Oh! Hola, de este chicos. programa. ¿Quién broma un pedazo de queso? Qué bien editado. Y le aprendí a editar Siempre mucho. tengo que hacer de escoba, de palo, de tora, oh, este es la publicidad de la mejor. ¿Qué tal la un Es el programa con, con te comentarios te del director este. Bienvenidos al laboratorio del doctor Gorroño. ¿Lo de este upiciente no está más. No, lo sacamos. No pago no, más. No. Acá, eh, bueno, las publicidades, bueno, se darán cuenta que son en broma en su casa. Por si no se han dado cuenta. Buah, eh... Ah, por fin un ah, tenía un comentario. Por fin un nazi bueno. Schumacher es rubio, es alto y demuestra que, que son la mejor raza. Por eso le ganó al Fangio ese, siempre vi pica entre alemán e y italiano, también había buena onda porque eran todos fascistas. Eh, la cuestión es que ya lo cagó a Fangio y nos quedamos sin otro héroe. Siempre a los sudamericanos, digo a los argentinos, nos queda hacer lo mejor de Sudamérica en algunas cosas y en otras siempre Brasil. Y Ayrton Senna también y Schumacher se nos va se nos va un grande, se nos va fuera de pista, así que desde aquí esperamos que se vaya haciendo campeón, pero nadie le sale eso. Soreal Mech de ah. Noticias, wow. Uy confirmado para la semifinal de la Leite, gol de Ferrari de cabeza en el triunfo de Rivera. aire, yo sabía que el loncho le iba a meter, el encuentro entre y materas y besitos. En Ferra, bueno, lo encho Ferrari, ¿eh? corregime si me equivoco. Corregime vos. Yo sirvo el café acá nomás. Ferrari por fin, que yo para mí es un jugador grande, igual que Papa. Están los dos a la altura de los grandes y lo están demostrando cada uno en sus equipos. Yo me puse contento por el gol de Ferrari. Después había otro, ¿qué, qué más había? No me acuerdo qué más había en el Mic de Noticias. Eh, a ah, lo de TV, al West Ham. Eh, y como siempre otra tramoya, viste, cuando por el, un me dijo una vez alguien por el dinero bailan los monos y bueno, TV sabemos que tiene cara de mono y Macherano no sé por qué, qué hace con el otro mono es. pero hay cosas raras en el fútbol y eso es lo que tiene de, de bueno es como un reality show la gente se tira basura y... Bueno. espero que estas cosas no se den más eh, lo, lo que la gente duerma hasta ahora Y, y el hecho de que, de que las cosas en el fútbol viste no te den ganas de ver fútbol, porque si tu equipo pierde no te da ganas de ver fútbol y eso es lo que nos pasa a todos, así que que ganen todos los equipos y que no, no den más puntos. Así que el espíritu del deporte Y así es la vida, el deporte, salud Y todas las cosas que solemos decir, queridos compañeros Porque este micro deportivo acaba de terminar sigue sí, actualizándose el Yorkie Porque la actualización del deporte El deporte es vida, salud es vida Es revolución, la revolución es sana, señores Porque tenemos ganas de vivir Y porque queremos mover una pelota de un lado al otro Por eso sentimos que lo que dije está todo bien Te saludo, Vini Jiménez Gracias por haber estado esta noche De nada, de nada Fue una noche maravillosa Me cago en Jesús y el Luciano Revivo No Chicha. Música para gordos Esto es música para gordos Música para gordos Hermosos como yo tiene que salir, creo que, que se llama CD2 <risa> Bueno, eh, solo que quiero eh, dejar bien claro que estoy en contra de la editorial de este programa de mierda arrancado eh, insultando a las personas mayores que por estar tan cerca de la muerte tienen un aprendizaje mucho mayor que nuestro que nos creemos superhéroes, que estamos con toda la juventud encima y que no sabemos que nos vamos a morir tan pronto como no nos damos cuenta y que esta vida no dura todo lo que queremos Pero además también están propagando páginas nazis estos de Shocky Park y me parece que son unos retrógrados neonazis derechistas del orto y encima mandan en cana a la gente que fuma marihuana Eso es lo peor que pueden hacer conmigo Porque yo estoy gordo Porque fumo marihuana Porque me gusta Así que ustedes Dejen de botonear, Malditos Aquí Los odio Con todo mi alma Espero que esta sea La última vez Que estén en contra De la legalización Del consumo personal Para poder estar tranquilos En esta vida de mierda Que nos lleva En el caos Permanentemente A una velocidad extrema Donde nosotros no podemos Sentarnos a pensar A ver cómo es Que todo esto Se generó Bueno, no puedo decir con todo el odio que puedo decirlo, porque en realidad los odio, pero no tanto. Mi vida últimamente es una mierda, así que vamos a escuchar un buen tema para que nos alce la mano. Chao, chao, música para gordos, música para gordos, música para gordos. Sí. Pasos al baño y quedan los artistas. La formación original de Arden vuelve a tocar junta por segunda vez en el año. No es que se vayan a juntar para grabar un nuevo disco, solo se reúnen para un pequeño recital el próximo 16 de septiembre, cuando sean ingresados al Salón de la Fama de Georgia, que es su estado natal. De hecho, la otra vez que tocaron juntos este año fue justamente en Georgia, en un recital de la banda paralela que tiene Peter Buck, los Minus Five. Ese día tocaron la canción Country Feedback de su disco más famoso, Out of Time Y eso es exactamente lo que vamos a escuchar ahora Que los novios cumplan tanto como los chongos. Y -Parky, lindas ideas para un mañana mejor. Listo. Time to go. Time to go home. Para y nosotros, slip... ustedes suponemos que ya están en sus casas, no estarán oyendo esto en otro lado. Esto se escucha en auriculares. En Walkman, caminando por la calle. Andando en el auto, aunque no puedes usar auriculares. Si andas en el auto. Te ¿Viste? ponen una multa. Sí, después te llevan el auto al corralón. Y si tenés el vidrio roto, te lo hacen quedar todo el día hasta que vaya un parabrisero, te cobre 500 mil dólares y te lo dejen sacar. ¿existe parabrisero? No sé, yo le puse parabrisero al señor ese que me sacó una fortuna. La una la bueno, el disco que vamos a presentar esta semana se llama Pieces of the People, Will Love pedacitos de las personas que amamos que es de The Rapture, una banda genial que hace música media loca, media ah, son unos locos, qué género hace bien, son un poco de lo otro, medio disco, pero con medio disco ¿eh? es como para hacer empanada. ¡Tú, tú, tú! No, dijiste empanada y yo dije Tucu, Tucu, Tucu. Estamos raptor. Está sincronizado. Bueno, The Rapture, el disco entonces se llama Pieces of the People Will Up. Sale la semana que viene, pero Shoki Palki se lo robó y lo trae para ustedes. Get myself into it. El nuevo tema, que presentamos el video en la Shulky Party y ahora presentamos el tema aquí. The Rapture cierra Shulky Palky esta Malki les da el besito de las buenas noches.